Wilton Almeida para de Deporte, Wilton por fin que consigue la victoria local, tanto buscada, ¿no? todos los puntos de visitante, importantísimo, y un juego que de pronto en el papel no parecía tan duro, ¿no? y se transformó en que con ese gol, la celebración total, ¿qué te dejó el partido? Sí, sabemos que vivieron de equipo fuerte en la tenencia del balón, nosotros estábamos trabajando en eso en la semana, en tenencia del balón, tratar de quitársela, pero ese equipo... Tiene buenos jugadores que manejan buena técnica, buena tenencia de balón y estábamos buscando desbordarlos. Gracias a Dios se consiguió desbordar en una y esa la metimos y eso es importante. Veníamos de dos derrotas consecutivas aquí en casa que son dolorosas pero el equipo siempre mantuvo, mantuvo la, la unión que es importante. Se consiguieron puntos por fuera más importantes todavía y hoy se consigue en casa y seguir ilusionados con ese objetivo que estamos buscando. Dios quiera que se pueda conseguir de la mejor manera la del el objetivo del Zule ahorita, por, por ejemplo, la Copa Sudamericana, primero que nada, y quizás un top 5 en el torneo, porque se están dando los resultados para eso, pero el Zule tiene para más, para llegar a, quizás a un título. Sí, primero vamos a ir paso a paso, partido a partido, lamentablemente a veces pensamos en los partidos que... Post partido y no pensamos en el partido del presente que viene ahorita y eso a veces dificulta. Pero si vamos paso a paso, partido tras partido, yo creo que se van consiguiendo los objetivos. Hemos ido partido tras partido, hemos conseguido buenos resultados, esperamos seguir así. Ahorita viene un partido importantísimo en Táchira, buscar sumar, sumarlo un punto, tres puntos y seguir aquí en casa con, con, con darles alegría a la gente, también felicitarla que vino hoy. Poco a poco se ha ido... ...sumando la, al equipo y eso es importante. Wilton, este, un partido pendiente con el rival... ...quizás más difícil de, de, de toda la temporada de Lara... ...que hoy vuelve a ganar de manera contundente... ...tiene el Zulia para sacarle puntos... ...hasta la victoria aquí de local al Lara... ...en ese partido pendiente. Bueno, primero estamos pensando ahorita en Táchira... ...que es un partido sumamente importante... ...para lo que queremos y por lo que es el rival... ...y por lo que es pueblo puebloneo ...que es una hinchada muy fuerte... Ya después pensaremos en Lara, que es un equipo importante, nadie lo discute, tienen los mejores jugadores, una buena plantilla y pensaremos en eso todavía que Wilton, el gol, ¿cómo te sientes con el gol? Pues de haberle dado prácticamente tú solo el triunfo, o sea, el, el, el juego en equipo del Zulia, muy bien, aguantando la investida del Vigía, sobre todo en contraataque, pero entraste tú y fíjate, te pudiste resolver el partido. ¿Cómo te sientes con el gol? Sí, contento, el equipo estaba haciendo un desgaste importante, faltaba esa puntadita final que... A veces se nos ha dificultado en los partidos aquí en casa, pero hoy ha he hecho un gran desborde roja por derecha y las Sancuatra, gracias a Dios, estaba yo para palmarla. Y importante por eso, porque se suma y eso es lo más importante, que se suma en casa. Gracias. Wilton Almeida para Actriz Deportes.